Tengo samba de samba moderno y samba cuadrado. Cante, al un poco Bueno, hoy desde una soleada, Montevideo, estamos saludando a Plinio, que está ya del otro lado. Eh, hoy, un día después de lo habitual, pero que sirve también para eh, tener más temas sobre la mesa para conversar sobre la realidad de Brasil. Plinio, buen día. Buen día, Emiliano. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, y, y comenzás planteándonos el tema de estas manifestaciones eh, que, que han tenido lugar, convocadas por la ultraderecha, ¿no? Sí, bueno, Emiliano, la, la semana que pasó, y yo creo que esta también será así, eh, eh, todas las atenciones están en el juicio de Bolsonaro. Entonces el gran tema, el país está paralizado, para ver lo que pasa ¿La... en el juicio de Bolsonaro si la semana empezó. En la... En... perdón, no, yo creo eh. que hay interferencia aquí en, en el sonido a ver que te no, no fuiste ver. ahí sí, ve, veamos, sí entonces, la semana empezó el día, con grandes manifestaciones, el 7 de septiembre, que es el día de la patria aquí en Brasil ¿No? Y la, la, el gobierno convocó manifestaciones a favor de la soberanía nacional y la ultraderecha convocó manifestaciones por la amnistía de Bolsonaro. Bueno, la, la, aquí en Sao Paulo la, el gobierno reunió más o menos mil personas, pero la ultraderecha reunió 40.000 personas. O sea, la gente fue a la calle y se manifestó. La, el tono general es que hay una persecución a Bolsonaro, que el Supremo es arbitrario y que es necesario y urgente amnistiar a Bolsonaro. Y, y lo sorprendente en el caso de la manifestación de Brasil fue que hay una, la, los manifestantes sacaron una bandera gigante de casi el porte de una cuadra de Estados Unidos, Ah, bueno. Entonces, lo, los manifestantes en el Día de la Patria, de manera explícita y muy ostentatoria, convocan a los americanos a intervenir en Brasil en pro de Bolsonaro. Este fue el comienzo del, de la semana, pero después vino el juicio. ¿no? Y, y en el juicio, el primer día... para todo el país, va a la tele, el primer día vienen los votos de condenación, lo que ya era más o menos esperado. Pero ayer votó el tercer juez, no del que son cinco jueces que se van a manifestar, y este juez que se llama Luis Fuchs, un indicado por Dilma Josef, por por presión de José Gersel, sí. y que era un hombre que siempre había votado todo Junto por la condenación de los golpistas. Y este señor hace un giro de 180 grados y vota por la absolución de seis de los ocho implicados en la tentativa de golpe, incluso Bolsonaro. Él nada más imputó, un, un hizo una condenación al delator, que es el, era el coronel Mauro Sitch, y al vicepresidente en la lista de. de Bolsonaro a la presidencia que era el general Braga Neto todos los otros fueron en su voto eh, absolvidos y lo interesante es que esta movimentación de Luis Fux tomó todos de sorpresa porque es no por la forma y por el contenido por la forma el su voto duró 12 horas entonces leyó su voto que tiene 400 páginas durante 12 horas ¿no? y lo que eh, lo que se veía en el voto no era solo un cambio de su posición, pero era la forma como cambió de posición. Aprovechó el voto para en, en realidad deslocarse de la digamos del del centro izquierda del orden para la ultraderecha del hombre, del orden, dando a la ultraderecha todos los elementos para uh, corroborar, ¿no? probar la, la tesis de que el Supremo es arbitrario y que hace una persecución a Bolsonaro. Fue una sorpresa porque siempre había votado junto con nosotros, otros, ¿no? y, y rompe la unidad que, que era más o menos sólida del Supremo en relación a la, a, a la condenación de todos los golpistas. ¿No? La, la tradición brasileña es que los generales nunca son juzgados, claro. es la primera vez que los generales son juzgados ¿no? y entonces esto cambia, da material de montón a la ultraderecha uh -huh. para hacer proselitismo y abre brechas para la anulación del proceso entonces este fue el gran escándalo de ayer y esto va yo creo que va a tener desdoblamientos muestra que la presión americana fue muy fuerte y resultó lo que dicen no por detrás de los de, de las cámaras, es que el ministro Fuchs tiene hijos en Estados Unidos y, y que entonces esto lo intimidó. El hecho es que cambió de manera sorprendente su posición y toda su jurisprudencia, porque votó contra todo lo que él mismo había votado en el mismo proceso y en otros procesos en el periodo anterior. Ahora, Entonces, Plinio, bueno, esto es y, el, el tema Bolsonaro está teniendo varios escenarios, pero que están parece muy coordinados, porque está el escenario en la calle de la ultraderecha presionando al Congreso eh, y, y la gente movilizándose, ¿no? pidiendo que se vote en el Parlamento, en el Congreso, la amnistía. Está en otro escenario en el Supremo Tribunal Federal. Está la del Congreso en sí. Y en el, a nivel político partidario también, porque si los partidos del Centrão están amenazando irse de la alianza que tienen con Lula en el, en el Congreso, es otro escenario que se suma. Aparte del de Estados Unidos, ¿no? Donde están los hijos de varios allí destacados o protagonistas de todo esto. Sin duda alguna, Ángeles, ¿no? Yo creo que lo, lo principal aquí fue la presión americana, en el caso es del claro. juez, ¿no? Y esto cambia el equilibrio, porque ellos tenían las calles, tenían a Trump, ¿no? Tenían una fuerte base en el, en el Congreso, pero no todavía mayoritaria. pero no tenían el Supremo. Entonces, este voto fragiliza de manera muy fuerte el Supremo eh, y, y muestra una, una tesis, Ángeles, que nosotros ya, ya conversamos aquí, que es una crisis política, no se resuelve de manera institucional. Claro. Entonces, el, el problema es que no se va a resolver la la digamos la insubordinación de la extrema derecha con de manera institucional hay que resolverla de manera política y, y Sergio, esto, yo una pregunta porque tiene. tiene que ver digo para entender todos por qué no se puede resolver a nivel institucional, no es por una elucubración, eh, a nivel institucional ya tienen prohibido muchas cosas que las hacen igual, lo único que puede cambiar es justamente la la cuestión política, no la la presión política. Exactamente, porque en realidad la, la, la, hay que cambiar la correlación de fuerzas. Es. ¿no? La, la, la, constitu, la constitución del de 88 es el resultado de la correlación de fuerzas que se acumuló en Brasil en la lucha contra la dictadura. Bueno, esta correlación de fuerzas fue siendo poco a poco no desgastada, pero tiene un cambio de calidad En, el, en las movimentaciones de calle del la Lava que termina con la deposición de, de Dilma Rousseff la derecha fue a la calle movilizó mucha gente y cambió la correlación de fuerzas ¿no? bueno, y, y, y dentro de esta nueva correlación de fuerzas hubo un ataque sistemático a todos los contenidos democráticos republicanos de la constitución del 88 y esta es la crisis política brasileña ¿Qué colocar en el lugar de la Constitución del 88? La ultraderecha reclama, no pide, un gobierno duro, dictatorial. Y una parte de la derecha, que no es la ultra, dice no, vamos a mantener la cáscara de la Constitución, vamos a mantener un poquito, un granito de Estado de Derecho, pero no vamos a la dictadura directa. Esta es... El, eh, la ecuación política brasileña de la última década. Bueno, esto solo se resuelve en las calles. no Si el pueblo va a las calles y exige y conquista con la lucha la democracia, no el contenido republicano, bueno, esto resgata el poder de, de, de la democracia. Pero si no, se recurre a leyes... ¿No? y hay instituciones que están totalmente desgastadas y desmoralizadas y dan una solución formal para un problema real y esto es lo que ya se nota aquí como esta solución es frágil es frágil porque las personas cambian es frágil porque se abren brechas para, para que la derecha cuestione este resultado el hecho concreto Ángeles es que estamos en una crisis institucional profunda, una crisis de las instituciones, y en esta crisis ninguna institución funciona de manera perfecta. Y es claro que desde el punto de vista formal hay problemas en esta investigación contra Bolsonaro, ¿no? y sería imposible que no hubiera dado el tamaño de que está el, eh, la, la situación institucional aquí en Brasil. Pero... El ministro Fuchs aprovecha estas brechas para uh -huh. movilizar la extrema derecha en un giro realmente sorprendente que nadie lo explica porque eh, es como si el tipo fuera de Peñarol y de repente cambia par, para el nacional sí, claro, claro, o viceversa, sí. sin que pueda ser polémica. Uh -huh. Y una cosa para tener en cuenta, eh, Fuchs fue nombrado por... Dilma Rousseff cuando estaba en el gobierno. no Digo porque también puede haber especulaciones. Esto debe ser gente que puso él en el Supremo Tribunal, pero eh, ¿fue Dilma que lo puso en el Supremo Tribunal a este juez que ahora cambió el voto? Eh, sí, eh, fue, es un juez que fue eh, indicado por Dilma por presión de José Gerceo. Es un hombre que viene que sí, sí, del sí. núcleo del PT. Sí, sí, sí. era tenido que los juristas llaman ángeles era un garanticista uh -huh. garanticista o sea, era un hombre de la ley, punitivo nunca no, no absolvía a nadie siempre condenaba bueno, resulta que ahora no en el caso de Bolsonaro lo absolvió de todos los crímenes ¿no? eh, y todos los generales fueron absolvidos salvo el que el que planeaba asesinar a Lula Alckmin y al, y al juez el ministro Alexandre G. Moraes. Estas fueron las dos únicas condenaciones en el ah. crimen de, de esta de, de esta conspiración por eh, por hacer el golpe en en en, en Lula, Alkimin y Moraes. Y en tanto, Lul, eh, en tanto sí, Lula también está teniendo digamos el, el... Que, que, que reaccionar a esta noticia, esta amenaza, digamos, de los partidos del Centrão de abandonar eh, la base parlamentaria que, que le está dando apoyo actualmente al gobierno, ¿no, Plinio? Sí, en la semana, en, no, en, de la última semana, en el final de la última semana, la dirección de los dos principales partidos del Centrão, el Centrão son los partidos eh, fisiológicos, ¿no?, que en realidad son los que mandan ¿no? y que giran para Bolsonaro, después giran para Lula, la realidad es que siempre están en el poder, porque ellos son el poder. Y el Partido Popular, que no tiene nada de popular, es el nuevo nombre del partido Arena, de la dictadura militar, y uno que se llama Unión Brasil, que también viene de esta arena. ¿no? La dirección de estos dos partidos, que son base del gobierno, tienen ministerios declararon que, van, que iban o que van a abandonar el gobierno pero bueno esto lo hicieron de la cúpula del partido la verdad es que hay una gran fisiología, el gobierno da cargos y da digamos recursos a estos diputados, entonces todavía ellos no, no lograron la unidad para salir del gobierno porque los ministros dijeron no, nosotros no vamos a salir Eh, y el gobierno rápidamente se movilizó para ofrecer más, digamos, recursos estatales, puestos en estatales, puestos en el gobierno, para ver si mantiene eh, eh, la, la base parlamentaria. El hecho es que esto todo demuestra la fragilidad inmensa en que está el gobierno Lula, porque no, no logra movilizar la gente porque... Desmovilizó el tiempo entero. Ahora que quiere movilizar no encuentra respaldo, no encuentra no oído en los trabajadores y apostó todo en la base parlamentar y parece que se está derritiendo también la base parlamentar. O sea que es un momento de agudización de la crisis política aquí en Brasil. Está muy bien. Ahora, vos hablabas desde el principio de la presión exitosa de Estados Unidos en toda esta temática, ¿no? Que pareciera que no se limita a este tema, porque eh, nos señalabas de esta posición que está tomando Lula de neutralidad en, yo ni le llamaría conflicto, eh, el, la amenaza... de Estados Unidos a Venezuela sí. con barcos en aguas en aguas eh, cercanas y demás eh, y que Lula está planteando una posición neutra que la neutralidad parece muy difícil en estos casos en este más que nunca hablando de un país latinoamericano sin duda alguna no y toda la, la diplomacia brasileña históricamente tiene como regla principal Mantener los americanos lejos de, de América del Sur. Esta es la política siempre del de, de Itamarachí. no. No queremos los gringos aquí cerquita, no con el pie en América del Sur. Por eso vamos siempre a funcionar como un país de estabilidad y de, de digamos, de dirimir conflictos. Esta es la, la política tradicional. Pero ahora los gringos tienen razón, es un conflicto, porque los venezolanos no, no están en el conflicto. Es una intimidación a Venezuela. Lo que se esperaría es que el Itamarachí rechazara esto de manera muy contundente. Pero no, no, fuimos sorprendidos por un discurso de Lula donde él dice literalmente, ¿no? yo no me voy a meter en este, en este lío. ¿no? que él dice, en este conflicto, yo soy por la paz y no me meto, no soy de ningún lado. Resulta que le resulta, que que que fue un, un tiro en el pie, no sé si hay esta expresión ahí. Sí, en claro, español, claro. ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque poco después el propio Trump dijo que podría ser una intervención armada en Brasil para salvar a Bolsonaro. Claro que es una bravata de los americanos. pero no importa, es una agresión verbal muy fuerte a la soberanía de Brasil. Y como Lula había acabado de decir que no se metería en la intimidación de Venezuela, queda también fragilizado cuando la intimidación se dirige a Brasil. Entonces, esto muestra que el gobierno está muy fragilizado, muy, digamos, intimidado y, y sin recursos políticos para... Hacer frente a la presión que viene de afuera y que viene de adentro. Y ante esto, Plinio, ¿qué, qué otras expresiones, si han habido otras expresiones en Brasil en torno a este tema? ¿O, o, o parece ser la, la tónica general, digamos, esto de, de, de tratar de quedar bien con unos y con otros? Mira, no, no el, el gran tema ahora... Brasil ¿no? tiene dos temas que es la soberanía nacional o sea, la injerencia de los americanos en la vida nacional, económica y, y jurídica y mm. política y la presión de Bolsonaro esos son los dos temas ¿no? lo que se nota es que la capacidad que tiene eh, el gobierno Lula de responder de manera altiva a estos dos temas depende de su capacidad de movilización pero resulta que está desmovilizando a los trabajadores a décadas, entonces no cuando convoca a la gente como convocó en el 7 de septiembre no la gente no fue no fue muy inexpresivo dada la magnitud de, de, de la agresión americana de la injerencia americana y la importancia que es detener las conspiraciones golpistas de la ultraderecha entonces cuando El PT convoca a la gente y la gente no va. Resulta que, que el tiro sale, digamos, por la culatra, porque al, no, no, no demuestra fuerza, demuestra debilidad. ¿no? Entonces, ahí quedó, ¿no? Ahí, en, en este pie estamos y, y la impresión que yo tengo, Emiliano, mm. es que el gobierno Lula será sangrado, ¿no? Será desgastado. en el próximo año, y que la derecha y el imperialismo va a apostar en un cambio de régimen. Ellos quieren ahora un gobierno puro sangre de ultraderecha. Claro que hay mucho mucha agua va a correr por debajo del puente, ¿no? todavía hay muchas cosas por ocurrir, y hay que ver lo que pasa. Por ejemplo, el desastre total de mi ley en Argentina sí. puede tener interferencia en el proceso brasileño ¿no? puede revertir un poco los ánimos pero en el momento yo diría que el ímpeto ¿no? la fuerza, la, la vitalidad está más para la ultraderecha que para el gobierno que se está siempre muy acurralado muy en la defensiva en todas las frentes uh -huh. Plinio, nosotros eh, tenemos que ir dejando por acá y, y por supuesto que estos temas eh, están en, en desarrollo, como se suele decir. Eh, la cuestión de, de la condena a Bolsonaro va a seguir dando que hablar en los próximos días, así que la semana que viene estaremos nuevamente ocupándonos de esto. Seguro que sí, la novela aquí siempre continúa. No, sí. lo, lo bueno de Brasil es que la, la confusión nunca termina. Y aunque sea un minuto... ¿Cómo eh, quedaste con lo de la ¿cómo? selección brasileña? Eh, venía saliendo de una, un te, una, todo un periodo de desgaste, pero como que va a empezar a, a levantar, me parece, ¿no? con el cambio de, de entrenador y demás. Sí, yo creo que hay dos buenas noticias en la selección brasileña. Primero es que tenemos un entrenador sí. de verdad, sí. ¿no? y la segunda... Es que Neymar, Neymar no fue convocado. O sea que hay alguna esperanza. Ahora hay que ver si trabajan bien. Está muy bien. Un sí. abrazo grande. ¿eh? Fuerte abrazo, Ángeles. Fuerte abrazo, Emiliano. Siempre un gusto hablar con los oyentes eh, de la Radio Centenario. Hasta la próxima. No